como Dios manda, <risa> que antiguo. Bueno, vamos a hablar del futuro. Qué, cántimo, qué <risa> antiguo, de, de como Dios manda, como Dios manda. los cánones. Y, y, es que la juventud estáis muy salidos de nosotros. Estamos salidos esta juventud. Vamos Mira. a los valores de siempre, a patrocinar los valores de siempre. En el 2050, pues, en el 2050... La, la, el, ¡Hombre! Oh, la, la, el mira, está lujo. por aquí. Sí. Esto viene de marcha. Aquí está pegando unos gritos que me van a echar. Le echaba de menos me yo, me eh. aquí. Nada. Bueno, pues, mira, en la tertulia habéis estado comentando una noticia que creo que ha dado Maddo, en la que se comentaba, eh, comentabais, eh, el robot este de la Universidad de Liverpool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 él creía que no había ninguna no existía ninguna razón para que alguien mmm, quisiera tener un ordenador en casa. <ríe> Tuviera este hombre como visionario poco a poco. So, y estaba... eran los espabilos de la época. Claro, ¿no? y fíjate que era una de las primeras personas que estaba más metido en los inicios de la era tecnológica de la, de, de la informática. Es decir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 ¿Qué va a ocurrir en, en X, en X eh, años? Nada. ¿no? Eh, fíjate, si es, es de 1980 1990 preguntan eh, sobre algo del futuro, nadie respondería eh, Internet en el mundo digital. Es imposible, claro, o sea, es es era si muy difícil. Ahora y fíjate... nos preguntan, yo te pregunto, Javier... ¿Cómo te imaginas el año 2100? Pues fíjate, ¿No es, que, capaz, ¿no? es, que, es, que, es que es incapaz, es, es, es dificilísimo, es, Mira, es una, complicadísimo. Una de ¿no? las cosas que siempre se decían pensando que en el 2000 y algo era un, iba a ser una cosa vamos, de lo más normal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 temporadas, que ya se está hablando, vamos, seguro, seguro, seguro, que si Más no me... si no es ahora durante el verano después, por donde de... van a ir las cosas, ¿no? Exactamente, <risas> Alg algún augurio darás